Nuevas eh, referencias, eh, nuevas noticias e informaciones que nos cuenta Fernando Rueda. El 31 de agosto de 1997, un accidente de coche dejó helado a los británicos y al mundo entero. La protagonista del malogrado cuento de hadas que dio la vuelta al mundo, Lady Diana Spencer, moría en París en el túnel del Puente del Alma. Había estado casada con el príncipe Carlos, con el que tenía dos hijos, y en ese momento mantenía una relación con Dodi Alfayet, que también perdió la vida. Las teorías de la conspiración tardaron poco en comenzar. Había suficientes elementos como para deducir que habían ocurrido hechos extraños, lo que sumado al nulo cariño que la familia real británica mantenía hacia ella, hicieron crecer en millones de cabezas la idea de que no había sido una muerte accidental. 22 años después, ¿qué ha quedado de todo aquello? Las investigaciones minuciosas llevadas en Francia y Reino Unido han arrojado luz sobre algunos puntos oscuros. Su principal conclusión fue que Henry Paul, el chofer y jefe de seguridad del Hotel Ritz, conducía borracho, determinante cuando iba a tan alta velocidad. Se atribuyó la intención del asesinato al hecho de que la princesa podía estar embarazada de un musulmán con el que pensaba casarse, lo que daría a sus hijos con Carlos de Inglaterra, un hermano de esa religión. Para que no se descubriera, el principal instigador de esta teoría, el padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed, adujo que en contra de cualquier protocolo, el cuerpo de Diana fue embalsamado aceleradamente para así alterar los resultados de un futuro test de embarazo. Frente a ellos, amigas de la princesa aseguraron que ese mes había tenido la regla. Nunca pudo demostrarse. Una tercera posibilidad hablaba de una luz lanzada contra el conductor con el objetivo de cegarle, lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo y se estrellara contra un pilar. Evidentemente, tampoco pudo demostrarse. Frente a este y otros argumentos, ¿qué es lo que podemos defender sin ninguna duda? Lo más importante es... ...que el gobierno inglés estaba controlando los movimientos de la princesa... ...entre otros motivos, porque se había empeñado en defender la desaparición... ...de las minas antipersonales que tanto daño hacen en las guerras. En 1998 se supo que Echelon, el sistema de espionaje por satélite de cinco países... ...de la inglesa, la estuvo espiando, que tenían 1056 páginas sobre su vida privada... ...muchas con sus conversaciones... Una de ellas fue grabada mientras la princesa estaba navegando con Dodi al en un barco en aguas francesas, en las que decía que al día siguiente, el de su muerte, viajarían a París. Y también podemos asegurar que Henry Paul estaba siendo captado por el Mossad, y que había gente del MI6 desplegados en París en ese momento. Es decir, Lady IDI era un objetivo del servicio secreto inglés, lo que no quiere decir que la mataran, pero vamos, que era su objetivo luego cada uno que piense lo que quiera. En tirar de la Manta, hace 22 años, se eh, sigue generando noticias, informaciones. La muerte, la enigmática muerte de Lady D. Se puede decir que le, es, de este caso sí estaba en la Diana, ¿no? Del M6. <risa> y leyendo la revista Historia, Historia de España y el Mundo, encontramos, Fernando, un reportaje tuyo sobre... Unos escuadrones de la muerte, los podemos denominar así, que están vinculados a esos servicios secretos. Que están vinculados, eh, Bruno, que ahí está la, la gravedad del asunto. Estamos hablando de un tema de historia, por lo tanto hace ya un montón de años que empezaron a actuar, pero es es un lo que podríamos llamar el reconocimiento de un terrorismo de Estado. Es decir la creación de unos grupos especialmente preparados dentro del, del Mossad que se dedican única y exclusivamente a misiones de asesinatos y que además está regulado es decir, que para que ellos puedan matar a alguien previamente tiene que haber habido una reunión al más alto nivel y la orden debe estar firmada por el primer ministro y Algo es importante, esto se crea prácticamente desde que se crea el Estado de Israel, se crea esta unidad que, eh, de, que llaman el Kidón, y hasta ahora hasta ahora, no ha habido ni un solo jefe de, de gobierno de primer ministro de Israel que no haya firmado una de, de estas órdenes. Con lo cual puede decirse que los Kidón, los eh, miembros, los agentes de Kidón, tienen... ...licencia para matar... ...porque es un asesinato legal... ...lo que van a cometer... ...completamente legal... ...además está establecido para que esto no sea una cosa... Eh, ...es decir, la unidad no tiene poder de, de decisión... ...el Mossad no tiene... ...el Mossad consigue la información... ...y dice, fulanito de tal... ...que es eh, eh, miembro de... ...de jamás... Que, eh, es, eh, ...que está eh, preparando atentados... ...o que es responsable de los atentados... Eh, eh, ...nosotros le hemos localizado... ...y sabemos dónde está... A partir de ese momento se debate el tema y el primer ministro lo, lo firma. Y entonces el Quidón se pone en marcha para sabiendo dónde está, localizarle, ver cómo pueden hacer. Pero el objetivo único y claro es el del eh, asesinato. Es verdad que hay, hay veces en que, eh, como un, uno de los muchos casos que contamos en, en la revista Historia, A veces eh, se ha intentado contra israelíes en este caso hay, hay alguno en el cual eh, que es una historia apasionante, la de Robert Maxwell, el, el empresario de, de la prensa, eh, que sí le, le asesinaron, pero luego hay otros casos como van eh, Uno, que era un tipo que trabajaba en una central nuclear que tenía problemas de conciencia y que fue el que delató el programa nuclear israelí que a este no le mataron a este le secuestraron ahí lo que hicieron fue utilizar una guapísima gente que, que y el quidón lo trajo y se lo llevó a Israel donde no puede salir ese reportaje el último de Fernando Rueda se encuentra en la revista Historia de España y el Mundo Fernando Rueda muchas gracias venga hasta otro día chao ¿Hatro?